la zona cero entramos en nuestros monográficos zona cero con un asunto apasionante porque las apariciones marianas cuando no han suscitado nuestra atención verdad, siempre, siempre aunque tengamos eh, lógicas y fundadas sospechas sobre la autenticidad o no de, de este fenómeno pero eh, vamos a hablar de mm, la aparición mariana por excelencia y esta es la de Lourdes, claro allá en, en Francia Una jovencita, una adolescente, a finales del siglo XIX, pues afirmó haber visto a la Virgen, no una, sino varias veces. Y vamos a hablar de Lourdes, del de, de, pues, hecho histórico, y también las últimas novedades, las últimas noticias, que nos ha traído, por cierto, Jesús Callejo, que ha estado allí en el, en el lugar. Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Y has estado en la cueva y todo? Allí estaba, allí he estado, sí, todo lo que se puede ver. Eh, fíjate, lo que me extrañó es que estuviera algo cerrado y era en concreto las piscinas, esas piscinas donde sí. ponen a los enfermos, bueno, estaba cerrado, la verdad que caía también un virují de mucho cuidado y sí. podías coger cualquier otra cosa peor de la que te podías curar. Pero en principio todo estaba... Todo ¿Qué fe, estaba... Jesús. No, es verdad, porque te extraña de sí. que haya algo cerrado en un lugar pues, de devoción, de fe. De, de fervor religioso y católico como es Lourdes. Y no había multitudes. Y no había multitudes, estaba lloviendo ese día, ya digo que hacía una mala temperatura, lo cual fue bueno, pues para poder ver la basílica con tranquilidad, sin grandes aglomeraciones, y bueno, como pasa con todo esto, ¿no? Hay unas partes que te gustan más, otras que te gustan menos, pero aún así, aún así sí que encontré pues eh, toda una procesión de gente paralítica, ¿no? Que iba con su carrito, además mm. son carritos estándar Pues también un poco pues con la idea de curarse O sea que incluso en días tan malos como este en el que yo fui También pues hay mucha gente que sigue, ¿no? Con esa devoción y con esas ganas de curarse mm. Sabiendo que hasta el momento hay 67 re, eh, curaciones reconocidas De las que luego hablaremos Eso es, hola Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas hola, noches tal? Eh, 67 curaciones reconocidas Pero claro, millones de visitantes es Decepción un poco, ¿no? No, no, no, no. dentro vale. de su lógica para mí, no Hay que entender... Es que hay muchas formas de acercarse a Lourdes, bueno, no hablaremos de ella, mm. aparte de describir el misterio. Eh, a mí el lugar me parece fascinante, en principio, pues ya tengo que decir eso, empezando por ahí, reúne todo lo que según la, el protocolo de las apariciones marianas o de las apariciones de las damas blancas o de las diosas o de las entidades de forma femenina tiene que tener, es decir, el lugar lo reúne a la perfección hay una gruta, hay agua, es un bosque, es una zona umbría y es una niña la que recibe el mensaje o sea, en ese sentido es la aparición de las apariciones lo has dicho muy bien, es perfecto tanto en el sentido católico, que es lo que es, una aparición claramente católica como en cualquier otro que se le quiera dar es decir en ese sentido Lourdes no engaña ni sorprende a nadie Además, al igual que Fátima, se ha convertido en el gran polo de atracción de las eh, peregrinaciones relacionadas con la Virgen María en el mundo, En el mundo. no sí, solamente sí. en Europa. Sí. Y es curioso que eh, a España le hagan una pinza realmente los dos puntos... Nosotros del... que somos el, el país mariano por excelencia... Casi. Exacto, exacto. Pero ah, sí, es como... No, en serio, desde el punto de vista sí, sí, sí. esotéricos tiene esta gracia. Es sí, sí. como una especie de punto de protección. Estamos en el medio justo de las dos apariciones que más gente atraen y... en el mundo, que son Fátima y Lourdes. Bueno, ahora Menyugorio, ¿verdad? Está... Y Menyugorio, claro, pero porque tuvo luego el factor que vino después durante la Guerra bueno, de los Balcanes, sí, sí. entre los croatas católicos y los... Bueno, ahí, ahí entraban ya otro tipo de, de simbolismos más, más vinculados a la política o a, o a la necesidad, que por cierto, la necesidad es una gran movedora de este tipo de apariciones. Sí. En eso Lourdes es lo único en lo que no encajaría, porque aparece sí. en un periodo tranquilo para Francia, en un lugar, como he dicho, perfecto, y con todas las características de cómo tiene que ser una aparición mariana. Claro, como todo el mundo sabe, nuestra religión, la católica, es la verdadera. Por eso la Virgen no se aparece en Japón, o en China, o en, o en la India. O oh, sí, Jesús. Oh, sí, Exactamente, se aparece y en África sí. y en muchos lugares, sí. que podríamos considerar remotos. Y además siempre se aparece de una forma distinta. O sea, no hay dos descripciones iguales. O sea, tan pronto es... Lo que, una cosa solo, sí. tienden, tienden a aparecerse con el tiempo. Es uh -huh. una cosa muy curiosa. Sí, hay unas eh, como unas pautas comunes, es verdad, ¿no? Eh, sobre todo cuando analizas un poco el fenómeno, desde un punto de vista objetivo, si se puede analizar objetivamente Ah, pero entonces apariciones marianas las hay en todo el mundo sí sí las hay o en sea, todo la, el mundo también tenemos una virgen subida en una ancina en Washington sí. con un cerezo claro debería decir cerezo de un cerezo exactamente bueno ha, ha aparecido en Estados Unidos incluso reflejadas en los cristales o sea que ya sabes que ahora la nueva variante casi la mutación que hay de las apariciones es que aparezcan eso en sándwiches en jamones a mí es que, claro, <risa> a, a mí eso me, me resulta incluso ofensivo o sea, la virgen de la bombilla la virgen de la pata claro. de jamón la virgen pero es que dónde hasta dónde vamos a del llegar del cristal sol ¿no? como llamaban no claro, de, claro. de ser significativo no que es verdad que las últimas apariciones que hay, por lo menos de las que hay constancia en la prensa, van un poco por esos derroteros o sea ya no se aparecen en encinas, ya no aparece un, un río, un caudal de, de aguas milagrosas, entonces, ¿qué ocurre? Evidentemente habría que distinguir dos claros factores primero, aquellos que son invenciones pura y duras, que hay fraudes, y los hay muchísimos en esta temática, igual que en otras, sí. y después están aquellas que son auténticas, las que son auténticas ya no digo desde un punto de vista eh, católico, que el Vaticano la refrende, sino aquellas que todavía se siguen manteniendo activos porque hay peregrinajes y sencillamente también porque la iglesia les ha dado pues ese marchamo de autenticidad, esto que no son demasiadas Esto qué? Fellini, el cineasta italiano, uh -huh. lo, lo hacía muy bien en sus películas ¿eh? sí. Cada vez que decía milagro, milagro enseguida aparecía alguien en una silla de ruedas o alguien eh, sí, corriendo hombre, o sea, es, eh, Siempre que hay una aparición al día siguiente vienen los... E ese es el aspecto oscuro de las apariciones marianas que sí, siempre es el sí, aspecto sí. crematístico y eso sí. ya da igual que sea verdad o no sea verdad eso es Por ejemplo, horrible. las eh, apariciones de la pedrera, por ejemplo, no en Sevilla se sabe que son falsas y sin embargo sí habiendo pues todo un culto en este caso económico sí. alrededor de esas apariciones, a sí. sabiendas de que está demostrado que son falsas. Lo del escorial. Lo del sí. escorial, en sí. fin. Lo que pasa es que hay otras donde es curioso. Yo divido un poco el fenómeno en aquellos que son activos y los que ya han dejado de, de tener su importancia capital dentro de lo que es la historia de las apariciones marianas. Mm. Es decir, eh, hay algunas que tuvieron lugar el siglo pasado, por ejemplo, en Francia, las apariciones de la Salet y sin embargo ahora ya nadie va en Peregrinación a la Salet en esta localidad francesa las apariciones que ocurrieron en el año 1846, ¿por qué? Porque es como si se hubiera desactivado, que es un poco lo que ha pasado con algunas apariciones marianas en España. Sin embargo, hay otras como la de Fátima, como la de Lourdes, que sigue siendo focos muy activos. Y fíjate que la de Lourdes, estamos hablando del año 1858, es decir, que han pasado muchos años sí. y sigue estando ahí. Pero yo digo que eso es con independencia muchas veces de que la diócesis o que el obispo de turno o que el papa la refrende Y hay, y hay unas diez, no hay muchas más, ¿no? Que están consideradas auténticas por la Iglesia Católica. Diez. Sí, diez. Una sí, sí, sí, no hay más. Porque la Iglesia es verdad que es muy rigurosa para este tipo de cosas. Es decir, para que considere auténtica una de estas apariciones, tiene que pasar por distintos filtros. Y al final, pues es lo que en el, hay, siglo es decir, 20, en el siglo XX solo hay cuatro. Cuatro, ¿no? Benneus, la la última, eh, de última, última de Siracusa, la de tres sí, a, ver, a ver, vamos a decirlas. Pues serían Fátima, sería Veneust, sería... Boren. ¿Boren? y Siracusa, Claro, ¿no? solo sea, cuatro. Cuatro. Porque podría haber, sido, podría haber sido, por lo menos para mí, reúne algunos elementos muy interesantes interesante Sa'idun en, en Egipto ¿Eh? era una iglesia copta bueno una historia muy curiosa que reunía parte de los elementos de pero bueno ahí ahí bueno, estaba eh, más entonces, más claro. parecido a Melioror que era es decir hay un, una sensación ya política acoso, o sea, en este caso a la minoría copta Me, no está reconocido no, no como tal no, María, no. Eh, bueno sí. en todo caso... cuidado eso no quiere decir que le... vamos a ver es que el reconocimiento no significa sí. que no pueda haber devoción a la Virgen en un lugar o sea en claro, claro, claro. se parece en parte a lo de las reliquias que, que sean falsas no quiere decir que la Iglesia no reconozca el, el culto como algo válido y como algo hermoso y bonito En lo que sí que es verdad en el caso de Lourdes es que Jesús ha hecho algo fundamental. Ocurrió hace mucho tiempo y como todas las apariciones marianas de importancia, duró muy poco en el tiempo. De hecho, las apariciones son solamente del 11 de febrero al 16 de julio de 1858. Es decir, son tramos de periodo, un periodo muy corto en el cual la función de la aparición de quien se aparece, de la, en este caso de la Virgen, para la jerarquía católica, que lo reconoció como tal, es siempre la misma. Busca dar un mensaje. Necesita un interlocutor válido. Es curioso porque... La niña dice que la aparición le hablaba en el dialecto de su zona y que le hablaba de una manera muy cortés, incluso de lo que llamamos de usted, diciéndole, ¿podría usted venir aquí durante los próximos 15 días? O sea, decirle, le va a pedir algo. Y fíjate que lo que pide la Virgen, al igual que ocurre en cierta modo en Fátima, que en Fátima más matizado, en el fondo no es, aunque es, es un mensaje de paz y tal, pero hay un punto que siempre es un poco oscuro. Por ejemplo, cuando le dice a la niña, te haré feliz, pero después de que estés muerta. O sea, es decir claro luego no va a ser santa pero hmm. pero es que es curioso es decir no es un digamos bueno qué maravilla de mensaje bueno sí. cuidado es decir que eh, con relativa eso hay que tratarlo con relativa prudencia sí, sí, los sí. mensajes marianos siempre tienen o exigen algo a cambio ese algo eh, siempre suele ser lo mismo un templo rezo culto, es decir, sí. eh, hay algo ahí muy extraño que, que es común a todas las apariciones, independientemente de que la Iglesia las reconozca como aparición válida o no uh -huh. y es eh, la existencia de eso, como de una especie de protocolo, ahora sí que lo repasamos que ocurre siempre, sí. siempre Bueno, pues eh, bueno, ya sabéis cuál es mi opinión sobre este asunto yo creo que allí no se aparece la Virgen ni, ni uh -huh. nada por el estilo, o sea es, eh, en todo caso uh -huh. algo que obedece a un fenómeno paranormal y, y bueno pero creo que eso es siempre muy respetable No, hombre, yo creo además que los tres nos mantenemos un uh -huh. poco en lo que sería esa tercera postura, sabes que hay como posturas muy extremas, es decir aquellos que consideran, los escépticos, ¿no? que consideran que todo es una invención no, evidente no, no, absoluto. es decir que, bueno, pues ya sabes que hay esa postura totalmente radical, la otra es pensar que siempre que se aparece es la Virgen y por lo tanto que éste está dando un mensaje pues teológicamente correcto y también sería un error porque Eh, día digo descartando lo que son los fraudes cuando eh, se aparece algo, y en este caso ahora lo vamos a ver porque siguen muy bien las pautas es una entidad femenina, por lo sí. menos así es descrita por sí. el vidente o los videntes en este caso sí. solo por una vidente que era Bern Bernadette su virus, sí. y que no se identifica en este caso al sí, principio como es, hasta que por cuarta vez le tiene que hacer la pregunta a la niña y al final es cuando ella dice yo soy la Inmaculada Concepción y qué curioso que lo diga cuatro años después de haberse declarado el dogma oficial por parte de la Iglesia. Exacto. Es como sí. si esta entidad femenina quisiera refrendar su autenticidad diciendo algo que estaban esperando oír. Sí, no mm. te está, no está diciendo yo soy la Virgen eh, de los Cielos o soy la Reina de la Paz. No, dice, soy la Inmaculada Concepción que hasta ese momento ninguna entidad lo había dicho. Sí. Claro, como cuatro años antes, fíjate, en el año 1854 es cuando por fin se declara el dogma de la Inmaculada Concepción, mm. pues no deja de ser curioso como una especie, bueno, pues como así ha sido declarado es, por bueno, los Es, el, expertos, es ¿no? una de las razones, primero, primero eh, claro, habría que entrar sí. en el expediente que es muy complejo como la Iglesia <coughs> lo determina, pero... Es una de las causas de la automática identificación con la Virgen por parte sí. de la jerarquía católica. Pero bueno, los, los en vi estos videntes, eh, lo que hacen es llevar eh, las experiencias que viven a su terreno cultural, ¿no? Y, sí, pero bueno, claro. en este caso, claro, por supuesto, un entorno católico completamente. Claro, pero es claro. curioso porque fíjate que lo que para mí es más el, el, el, el, lo que subyace aparte de sí. este detalle que para la iglesia sé que es muy importante, pero lo que subyace para mí del, del, del fenómeno de las apariciones, los fenómenos de las creencias vinculados a cierto tipo de lugares, uh -huh. es lo que ocurre curiosamente el 2 de marzo. Es decir, no las dos primeras eh, peticiones, lo de la invitación a la penitencia o la oración de los pecadores, o la invitación a vivir en una pobreza evangélica, porque eso son como rollos, para decir lo que de verdad si importa. Sí, sí, sí. Solicitud de que allí se erija una iglesia. Una iglesia. Ese es el meollo del asunto. Es decir, siempre se pide lo mismo. Un lugar que concentre gente, que concentre energía. Siempre, siempre lo mismo. Es el objetivo esencial, es el de Fátima, el mismo, exactamente igual. Y es lo que de verdad hace inmortal un lugar. Cuando eso se consigue de verdad. Cuando eso se consigue, el lugar es indestructible. Recibirá millones de peregrinos durante generaciones. O sea, de alguna manera, ese es el objetivo. ¿Por qué? No tengo ni idea. Es decir, no sé, aquí, bueno, hasta... Hasta se podría escuchar qué opina un católico convencido o jerarquía católica sobre este asunto, ah. porque ellos saben perfectamente que ese es uno de los, de los elementos esenciales, claro que lo saben perfectamente. Sin embargo, es curioso que habitualmente, desde el punto de vista religioso, me da igual que seas católico o no, es decir, no se suele valorar, sin embargo, desde el punto de vista no religioso, es uno de los elementos más atractivos para mí en este tipo de apariciones. Sí, eh, desde el punto de vista no religioso, estos asuntos no superan el más mínimo análisis. Ah. <ríe> no superan ninguna prueba. <risa> Pero eh, vamos a seguir desde el punto de vista más respetuoso que podamos. Sí, porque para ver obviedades... Pues, eh, eso, no. es, eso, es, eso es. No, yo creo que podríamos hacer si os parece, pues mm. un pequeño recorrido histórico Venga, como no. surgen sí. y por eso hemos traído a colación sí. este tema de la Virgen de Lourdes y otro, porque hay una serie de incongruencias unas incongruencias marianas No que tanto es como en de Fátima. Así, Fátima. Fátima está cargada. Que eh, llama la atención, que son las menos conocidas, porque bueno, para contar un caso conocido, pues tampoco tiene sentido hacer este monográfico. Sí que hay determinados aspectos insólitos dentro de esta aparición que yo sí creo que fue auténtica. Muy no creo, como hemos dicho, que sea la Virgen, pero sí que fue una aparición claro, claro. de una entidad femenina muy claro. vinculada al lugar, por eso tiene siempre ese deseo, sí. esas ansias de que se construya allí un altar, eh, una ermita, fíjate, toda esta basílica que se ha construido, porque, y eso es una tesis que ya me adelanto, es decir, esta, nosotros necesitamos a estas entidades, porque es verdad que a partir de ese momento se han producido unas de vamos a llamarlo eh, curaciones milagrosas pero también estas entidades nos necesitan esto puede llamar mucho la atención sí, pero sí, sí, sí. si se analiza las teorías seres forma... y lugares en la que usted sí, analiza, sí, sí, ¿Y sí, se sí. alimentan y yo yo, no creo, se yo creo yo creo que estáis muy acertados ¿eh? Sí, es que es, es su debilidad mayor o sea, vamos sí, sí, a ver sí, si sí. alguien sigue cuál es el fenómeno de la aparición humana de la vinculación de la religión con la cultura que es no intensísima es definitiva o sea, la cultura básicamente se en el ser humano se ha encardinado en torno a la religión o sea por lo menos la cultura sí. a alto nivel la gran civilización eso es evidente que es así, o sea, de hecho se habla de situación occidental islámica, así, siempre están relacionadas con una creencia religiosa profunda, sin embargo Jesús ha dicho algo esencial, da una tremenda sensación de necesidad al revés, o sea, de que el ser humano es decir, claro, es que eso, ahí manteníamos la tesis de lo más friki, ¿no? Es, vamos a hacerlo al revés, ¿y si es al revés? ¿y si es al revés? ¿y si es que nos necesitan a nosotros? Sí, sí, bueno, decir, la verdad es que tiene su gracia, porque entonces se plantea la visión que tienen todo este tipo de fenómenos es radicalmente distinta, porque entonces permite ver con más libertad el protocolo Y el protocolo es la esencia del, del encuentro y del contacto, que es la forma en que la persona que recibe la aparición, porque la recibe claramente, o sea, yo lo que estoy convencido es que la niña no mentía, exacto, estaba viendo algo exacto. clarísimo, o sea, ella algo que notaba algo. que le hablaba, o sea, ella claro. notaba eso, pero qué casualidad que se aleja mucho de lo que es su cultura eh, popular, eh, iba a decir hasta paletorra del lugarcito de Lourdes que en el siglo XIX no era nada, ahora tampoco es una gran cosa, pero, pero entonces nada, para trascender a mucho más... Porque la entidad que está dándole el mensaje, sí sabe lo que está haciendo. Entonces Jesús, ¿por qué lo de Bernadette sí y otras no? ¿Qué vieron en, en el mensaje que transmitió la nena? A ver, sí, por eso te digo que es importante, porque es sí. verdad que hemos entrado sí. ya un poco de lleno en todo el caso, pero hay gente que a lo mejor no conoce sí, pues, sí, eso es. que Son los orígenes de esta, esta aparición. Vamos a remontarnos a un 11 de febrero del año 1858, último día del carnaval, por cierto, una niña de 14 años, Bernadette Virus, enfermiza y analfabeta, es decir que ella no sabía escribir y bueno y entendía pues lo que entendía no para una niña de, de aldea de aquella época sí. y estaba recogiendo leña con su hermana, con una amiga, cuando se queda rezagada y ve algo, ve algo extraño en la gruta de Masabiel. En esta gruta de Masabiel, primero oye una ráfaga de viento, nota que los árboles no se mueven, Qué cual, típico todo, llama eh? mucho la atención. Sí, ¿sí? sí por sí, eso, eso digo es. que sigue una serie de pautas, sí. pero digo que voy a darle un poco los datos esenciales, claves. no Entonces, bueno, pues ve que del hueco de la gruta de Masabiel un resplandor, surge un resplandor que en principio tiene la forma de una inmensa nube dorada y al poco se va convirtiendo, como si se fuera materializando, en una joven. En una joven que eh, está depositada como en, en un ramal de un rosal, es decir, algo muy extraño, un rosal que ya aparecía, que ya estaba allí en esa Bruta de Masaviel, ella está como flotando encima de, de ese rosal y ve algo muy curioso, porque lo que ve no es una señora mayor, sino que ve una niña como ella, como Bernadette, O sea, que posiblemente eh, ella la identifica como una compañera casi de juego. Pero le llama la atención algo muy curioso. Y es que no se dirige a ella en ningún momento con palabras. Sí. Ni siquiera con telepatía. Si ella se acerca, ve que está sobre ese rosal silvestre. Que sobre cada pie tiene una rosa amarilla. Es algo que le llama mucho la atención a esta niña. Y que eh, sobre ella tiene un rosario. Un rosario que de alguna forma le hace una invitación con la mano para que se acerque a la gruta. La niña... Eh, Va acercándose, pues muy timorata, con un poco asustada al principio, y se queda rezando, pero sin que esta entidad eh, emita ningún tipo de sonido ni nada parecido. ¿no? Cuando termina de rezar el rosario la niña, le saluda sonriendo esta entidad femenina y se retira dentro del hueco y desaparece súbitamente. Esa es la primera aparición del 11 de febrero de 1858. Hay que decir tiene que esta niña va a contárselo rápidamente a sus padres, a, a sus familiares, Y es la primera de 18 apariciones que sí. va a haber hasta ese momento. La última, el 16 de julio. En la tercera es cuando sí es, le habla a esta entidad. Y le dice además tres cosas muy importantes porque sí. luego tiene que ver un poco con el resto de las, de las apariciones. Es decir, le habla primero en su eh, dialecto, en el dialecto de la zona que es el patuá, el patua vigurdán. Con lo cual ya es muy significativo porque es un dialecto donde utiliza el término de usted. Es decir, de hecho. Cuando se acerca en esta tercera aparición y la Virgen le habla por primera vez, Bernadette le tiende una hoja de papel y un lápiz para que escriba su nombre. Claro, como había habido dos apariciones donde no decía nada esta entidad, le extiende este papel y dice, bueno, pues a ver si de esta forma se, se anima a decirnos quién es. Entonces, lo que dice la entidad femenina es, lo que tengo que decirte no es necesario escribirlo. Esa es la primera frase. La segunda frase de la Virgen dice... ¿quiere usted hacerme el favor de venir aquí durante 15 días? Exacto. Bernardé, queda desconcertada, fue la primera vez que alguien le trata de usted, dirá luego a la gente que le entrevista, y explicará esta expresión diciendo que me miraba como una persona mira a otra persona. Es decir, esta es un poco la expresión que dice Bernardé su virus cuando oye de esta entidad femenina esa frase. Y la tercera, que es muy significativa y además premonitoria, es, no le prometo la felicidad en este mundo, sino en la del otro. Sabiendo lo que le ocurre a esta niña después de las apariciones, que luego comentaremos, pues efectivamente ha sido premonitorio, porque no deja de ser paradójico que eh, en ese momento no existían las aguas milagrosas, es decir, esto surge eh, el 25 de febrero, que es en la novena aparición. ¿Cuándo? Y aquí hay una de las incongruencias marianas bastante significativas. Bueno, antes hay otra. En la séptima aparición le dice tres secretos personales, pero con una condición. A diferencia de Fátima, que ya sabemos que esos tres secretos luego con el tiempo, Sor Lucía lo pones por escrito, en este caso le dice tres secretos muy personales, pero la condición es que no los tiene que revelar a nadie. Es decir, ¿Qué lógica tiene que esta entidad diga esos tres secretos supuestamente importantes para que se los lleve luego a la tumba? Efectivamente, nunca los revela. Bueno, en la novena aparición hace también algo muy extraño, una incongruencia que me llama la atención y que mucha gente no conoce este dato. Eh, Bernadé se pone a excavar el barro del fondo de la gruta y hasta que un poco de ese barro es, decir, es un, como un mandato que le está haciendo esta entidad para que se acerque, para que escarbe para que vaya a la fuente y coma de la hierba que hay allí, una hierba por supuesto manchada de barro una hierba silvestre que, estamos hablando de la novena aparición que ha aglutinado a muchísima gente alrededor de la cueva y que no comprende lo que está haciendo la niña, porque nadie está viendo. Sí, nadie vea. Eso es muy femenina. importante. Cuando se empieza a congregar la gente, esto es muy interesante porque aquí sí si si hay un punto de elemento en común con algunas de las apariciones no reconocidas, y es que nadie más ve a la Virgen, esto es importante, ¿eh? solamente lo ve la niña, nadie más. Nadie más. Y si sí hay testigos en comunión, es algo parecido a lo que ocurre en, en, en Fátima, solo que en Fátima el fenómeno es al revés. Hay gente que afirma ver el fenómeno independientemente de que Sor Lucía lo esté viendo. Exactamente igual que podía ocurrir, por ejemplo, y ahí yo fui testigo, porque me ha mucha atención, de cómo en la aparición del escorial, menos un periodista de y yo, todo el mundo estaba viendo a la Virgen. Sí, pero eso es... O sea, no, era el mundo menos... al revés. Entonces, bueno, sí, sí. claro, sí, pero... Histeria ahí, por ejemplo, eh. Juan Ignacio, que conoce muy bien, porque ha vivido... Juan Ignacio de... Cuesta. Claro, que vive el escorial de niño y eso, y conoce magníficamente. Él tiene un, eh, un, eh, una teoría para mí muy sólida sobre qué puede provocar las apariciones del escorial que es muy interesante basándose en temas de conocimiento muy en el terreno donde hay una explicación perfectamente normal pero sin embargo lo que ya no es normal es el fenómeno de inducción colectiva que genera la aparición. Bueno, pues en Lourdes pasa algo muy parecido, porque claro, Jesús está haciendo, está haciendo referencia a lo que va a ocurrir luego, que es el descubrimiento del manantial que va a sanar. Es que eso es muy importante porque esa es la esencia, del, no del mensaje, sino de la verificación de la calidad del mensaje. Es se algo muy importante las apariciones de todo tipo. ¿Cuándo se produce el primer milagro? Es el, pues, prácticamente a la vez que aparece este manantial. Exacto. Es muy importante porque es ese 25 de febrero. Vamos uh -huh. a ver. Hasta ese momento allí sí. no había constancia claro. de que existiera ningún manantial. Con lo cual ya estamos hablando de un hecho objetivo. Porque hasta ahora, dices bueno más o menos, la niña se lo puede inventar, o es muy teatrera y dice que ve cosas o que habla con una entidad. No, no. Hasta ese momento, más o menos, la gente podía dudar. Pero el 25 de febrero, cuando hace este tipo de actos extraños, extraños pero que bueno, surgen de una petición, que hace esta entidad de que ella pues eh, coma esa hierba que se encontraba junto a la fuente. No se sabe muy bien por qué. A lo mejor porque tenía algún tipo de propiedad terapéutica o a saber porque la niña, digo, que era enfermiza. Pero el hecho es que justo en ese momento surge ese manantial, el manantial de las curaciones, que ahora está protegido por un cristal, en fin, lo que es la, la, la fuente de ese manantial, y desde ese momento produce 100.000 litros de agua al día y sigue hasta ese momento. Y desde ese momento también se producen las primeras curaciones milagrosas. Es decir, allí dicen, hay parte también de leyenda, pero también hay una parte de histórica que incluso hay una persona invidente que coge parte de ese barro ya manchado por o humedecido por el agua, lo aplica a sus ojos y ve. Hay paralíticos que dicen que en el momento que se empiezan a sumergir en esas aguas empiezan pues a adquirir movilidad. Es decir, Se dan varias circunstancias pero de hecho el primer milagro de los que están reconocidos, de esos 67 que hay, el último ha sido reconocido hace muy poquito, en noviembre del año 2000, 2005, el primer milagro ocurre a los pocos días de que este agua empiece a brotar de una forma súbita, y súbita en un lugar que dice exactamente esta entidad donde tiene que escarbar. Con lo cual aquí ya entra uno de esos elementos que a mí me parece apasionante de estas apariciones marianas y donde se ve que hay, un, hay una autenticidad, es decir, la niña no estaba mintiendo y las cosas que hacía la niña aparentemente absurdas para el resto de la población que lo estaba viendo como meros espectadores sí que obedecían a una serie de pautas que estaba indicando esta entidad. Pero Ojo, hasta ese momento no había hecho todavía dos cosas importantes esta entidad. Es la decimotercera aparición cuando dice... ¿Quién es? Esta señora, que por cierto le llama Akeró, dentro de ese lenguaje sí, sí. Eh, local, de ese dialecto que es el patua, se llama Aqueró, así siempre le define Bernard de Subiros, dice que construya una capilla y que vayan en procesión, justo en ese momento. Es decir, cuando ya ha hecho como una especie de fuego de artificio que es generar un manantial que produce curaciones milagrosas en ese momento. Y la otra parte también importante. Es decir, después de esas apariciones es cuando el párroco le dice a esta niña, dice, bueno, pero todavía esta mujer no nos ha dicho quién aqueró, es? la señora no nos ha dicho quién es, ¿por qué no se lo preguntas? Y entonces es cuando esta niña, el 25 de marzo de 1858, estamos hablando de la decimosexta aparición, es cuando le pregunta por tres veces consecutiva que quién es, y la señora se calla, no dice nada. Solo a la cuarta vez es cuando dice, además en el patuá, dice, yo soy la Inmaculada Concepción. ...justo en ese momento es cuando se produce ya una, alga, una gran algarabía ...porque ese dogma católico se había proclamado solemnemente... ...el 8 de diciembre de 1854 por el Papa... Fíjate Pío que IX. el 18 de enero de 1862 la Iglesia ya ha confirmado como auténtica las apariciones de Lourdes... ...a una velocidad increíble, es decir, incluso para hoy en mi día sería muy rápido... Ah. Eh, ah, ...desde entonces todos los papas, bueno ya la hacen santa el 8 de diciembre de 1833... Pero la verdad es que desde entonces todos los papas, incluso, bueno, en el año 83 estuvo Juan Pablo II, siempre han mostrado un cierto interés en mantener vivo. Eh, una cosa que no hace falta, por otra parte, mostrar gran interés para mantener vivo porque se mantiene por sí solo. Porque, como muy bien ha dicho Jesús, y al igual que ocurre en Fátima, hay una, eh, un gran elemento de participación popular. Bernalés se hace muy famosa sí. en el pueblo y en toda la región y luego en el mundo. Es decir, hay, eh, como le pasó luego a Sor Lucía, es decir, son gente que rápidamente lo que están diciendo es como si hubiera necesidad de creerlo por parte, no hay ninguna oposición, nadie las trata de, de embusteras o de falsarias, sino que al revés, es como si de repente estuviera todo preparado para que el, el en lo que habitualmente la reacción suele ser la contraria, menuda tontería, se convierte de repente, o en ostras, Sí, sí, a sí, ver sí. si está bien la Virgen. Aunque tuvo una, sí. un, una vida, no se puede tachar de feliz, ¿verdad? No, no, no, en ningún caso. Ningún tampoco soy sí. yo lo llamaría una no, vida feliz. No, vivió... Y eso es lo, sí. un poco también lo sí. paradójico, ¿no? Porque dice, ¿cómo Porque está puede ser el mensaje, que además. se empiezan a producir tantas curaciones? Y mucha gente que quede no sanada suya, sí. a raíz de esta claro. aparición y ella lo paga. Bueno, pero ya está dicho en el mensaje, De hecho, eh, bueno, pues no la admiten de monja precisamente por esa enfermedad. Se hará religiosa de las Hermanas de la Caridad. Sirve de, de enfermera y de sacristana hasta que acaba con ella un cáncer óseo de rodilla... ...cuando apenas tiene 35 años de edad. Sí, muy, muy, muy pronto. Muy, muy pronto, pronto, muy pronto, pero vamos, con una vida de dolores... ...de angustia, en fin. Sí, tiene de peores cánceres del mundo. Pues que, que lo pasó bastante mal. De hecho, mm. eh, sí que tiene como rasgo de santidad... ...y así por lo menos lo declaran algunos intérpretes... ¿no? ...de estos signos, el que su cuerpo está incorrupto. Es decir, sí que eh, apareció incorrupto... ...pues al cabo de unos cuantos años... ...cuando se vuelve otra vez no, a abrir la sepultura... ...y se dieron cuenta de bueno, pues que, que era una santa... ...como ya había sido aclamada por otra parte nivel popular, ¿no?, hasta que también ha sido aclamada, pues, por parte de, de la Iglesia. Así que es verdad que es una historia muy curiosa, pero que a partir de ahí, eh, fíjate que fueron unas apariciones, fueron muchas apariciones, pero en un tiempo muy, sí, muy, sí, sí. muy corto, donde en la última aparición ni siquiera esta entidad femenina habla, desde el 16 de julio de 1858, se le aparece, so, le sonríe e inclina la cabeza en señal de despedida y desaparece. Y Pero, ¿sí? O sea igual que apareció. Es decir, ahí hay algo inmaterial, algo que dejó pues todo lo que ha dejado, es decir, sola de falta que cualquiera se acerca a Lourdes para darnos cuenta de aquella pequeña aldea, ¿no?, de cuatro habitantes, lo que se ha convertido actualmente y lo más sorprendente para mí es un poco todo ese sistema de milagros que se generó a partir de entonces todos esos comités, esa oficina médica de Lourdes, ese comité médico internacional por donde tienen que pasar cada uno de estos casos. De hecho, estamos hablando de un lugar que se acercan al año seis millones de peregrinos estamos hablando de un sitio donde están reconocidas siete mil curaciones inexplicables, de las cuales oficialmente consideradas milagros han sido 67, es decir, es más fácil que te toque la primitiva que te cures de sí, una forma milagrosa es, Lourdes. Verdad, es decir, hay es que verdad. decir esto también porque mucha gente sí, piensa sí, que sí. aquello es la panacea, pero a nivel estadístico las curaciones son muy pocas pero hay que reconocer y por lo tanto hay hay que darle toda la credibilidad a este comi Comité Médico Internacional que 67 no han tenido ninguna pues explicación mira, lógica. se calcula que han ido entre 700 y 900 millones de seres humanos ¿Eh? entre ¿Qué? 700 y 900 millones de seres humanos a Lourdes Uh -huh. y lo que tú dices, 7.000 eh, presuntas curaciones de las que confirmadas están tan solo 67. Exacto. Exacto. Estamos hablando, sí, porque sería prácticamente de esos 7.000, casi uh -huh. se habla de 6.700, de un 1%. Es decir, Incluso si entramos en la parte no cristiana del asunto, sí. en la parte folclórica o legendaria o curiosa, eh, por ejemplo, esto diría para algo muy interesante. Uh -huh. Estábamos hablando antes de que este tipo de apariciones como si las entidades, si, si partimos de hecho que existen, es como si se alimentaran de la energía de la gente que pasa por allí, pero con la falta de fuerza suficiente como para poder curar a muy poquitos. Sí. Como si pudieras de en cuando, no hace un esfuerzo y bueno, uno. El gesto, ¿no? Pero, si no el no poder más, sí, sí. simplemente. No sí, el gesto, sí. sino la impotencia, el no es poder ayudar a más es gente. es, un, es curioso, milagro, un milagro cada dos años. Sí, sí exactamente. Sí, sí, Mira, sí, te digo, sí, sí. El último sí. efectivamente, fue el 11 de noviembre del 2005, sí. cuando el arzobispo uh -huh. de Salerno, en el sur de Italia, pues proclamaba sí. oficialmente este 67 milagros cobrado en Lourdes, y bueno, pues eso, de una, de una mujer... De una, que tenía malformaciones cardíacas, sí. que no podía caminar. Es curioso y un poco ya como como conclusión de todos estos milagros, hay dos características muy significativas. Estos 67 que han sido reconocidos hasta ahora. Es, se da el caso de un hombre por cada 10 mujeres. Y un milagro cada 12 millones de personas que van al luchar. Exactamente. Mm. Y hasta ahora, de todos los curados... Somos demasiado fríos, a lo mejor, ¿no? Ay, sí, es verdad, pero bueno, pero son estadísticas pero vale que estadística, son tienes 1,60 mil y te toque el gordo de la Pero dentro del Sí, sí, sí, sí. Y tienes una o 12 millones de curarte en Lourdes Sí, sí. es cierto Han curado uh, de distintas nacionalidades entre ellas, Las tengo aquí recogidas Han curado a uh, personas francesas, belgas, argilinas, italianas, alemanas, suizas y austriacas Ni una sola española De momento Bueno. De momento. Y eso que somos aquí el totus-tus, ¿no? Eh, por bueno. eso, no deja de ser curioso. Un país tan católico, ¿no? <risa> <risa> mama, que eh, bueno, también tenemos muchas apariciones marianas. Pero bueno, en este sí, sí. En, en concreto, no, en estas curaciones, no hay, no hay manera, no. todavía no nos ha es, tocado Mira que ese... esto es precisa la Iglesia y, sí. y, lo, y no hay verdad que los, son los expedientes son impresionantemente cuidados pendientes. y trabajados. Y Dentro bueno, y... del protocolo médico, no, por ejemplo, no, se exige no, que el pronóstico sea fijo e inevitable, eh, no. por ejemplo, y que la curación sea súbita, sin convalecencia claro. que sea completa, instantánea no. y duradera. O sea. Bueno, pues eh, vamos a encomendarnos a Lourdes A ver si nos cura eh, lo, lo, lo que podamos tener Así que venga, eh, para ti, Jesús Toma este vasito de agua de Lourdes uh -huh. ¿eh? Pues me he traído agua me traído, claro, Jesús, claro, me he traído. Toma, Carlos, para ti <risa> este vasito también Además el mío con gas que Si sí, me vais a permitir que yo coja una botella de dos litros Porque lo mío es peor, ¿eh? <risa>